103, atento 103. Hay un 612-23 en Coronel Díaz y Las Heras. Atento 1023, atento 1023. Dos musaleras y una de anchoas. Afirmativo con aceitunas. A partir de este momento. El Comando Radioeléctrico pasa a transmitir conjuntamente con la cadena Gracias DE AMOR Y PAZ un mensaje del reverendo Patti para acercarnos a la luz. Afirmativas noches, hermanos y hermanas. Nuestra fe se debilita. Se intenta desprestigiarnos. Se intenta reemplazarnos por una justicia ejercida ...a través de las propias manos... ...hay campañas... ...infames... ...que apoyan a justicieros de historieta... ...pero nos preguntamos... ...nos preguntamos... ...¿qué es lo que buscan? Escuchen este aviso... ...y saquen ustedes... ...ustedes sus propias conclusiones... ...es de noche en el suburbio... ...un lugar peligroso... ...hay pocos policías... de noche en una comisaría un lugar peligroso hay demasiados policías usted que no confía en las fuerzas de seguridad ahora confía en la seguridad de su propia fuerza tenga una vida segura y placentera ...abandone los miedos... ...tac, trac... ...y listo. Para triunfar en la vida... ...como yo... ...hay que estar calzado con... ...Fierro Express. Acceder a Fierro Express... ...es acceder a una vida mejor... Acceder a Fierro Express tiene sus privilegios. Abandone la inseguridad que le impide llevar efectivo encima. Con Fierro Express, tac tac y listo. Fierro Express, un placer que aumenta según el calibre. Fierro Express, es otra Express, porque lo importante no es lo que los demás pueden hacerle a usted sino lo que usted puede hacerle a los demás hermanos, hermanas los mercaderes quieren sacar provecho de este malentendido solo buscan vender armas y desestabilizar pero yo digo que debemos tener fe y no permitir que nadie ejerza justicia por mano propia. Los únicos capacitados para ejercer justicia somos nosotros. ¡Gracias! Esto fue Gracias de Amor y Paz. Un mensaje del reverendo Patti. Cargado de luz. Cargado de energía. 220 voltios. Atento, 103, atento, 103, sujeto robando, verdulería, Álvarez, Jonte y Artigas. Ah, eran ustedes, disculpen, 103. 1023, atento, 1023, el flanque sea con crema, 1023.